Estamos en la mañana kermesera en Nati Ponce, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Estoy muy bien. ¿Estás Gracias. muy bien? acércate un poquito al micrófono. Así Acércame. Te Ahí está. Vamos a hablar con Nati Ponce, natividad Ponce, formalmente en el DNI, que es actual presidenta de la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras, una de las organizaciones que participó de la asamblea de esta semana en la ATTP tratando de ver qué nos depara el futuro y... Y cómo reaccionar frente a esta avanzada del gobierno nacional y ¿Cómo, cómo estás viviendo este este momento eh, más allá de tu representación institucional incluso mal uh -huh. digo mal porque más allá de que quienes no votábamos a este proyecto por llamarlo de alguna manera este de los libertarios este, sabíamos lo que iba a pasar mintiera o no mintiera a las cosas como iban a ser o no, pero sabíamos que iba a ser un gobierno difícil, difícil de, de soportar y bueno, de hecho las medidas que está tomando están conduciéndolo justamente por el camino que suponíamos por el que iba por el que iba a ir, ¿no? Medidas económicas este, que afectan a a, a la población en general trabajadores y trabajadoras de toda la haya, de todos los sectores incluido por supuesto el sector de la cultura nosotros decimos la cultura es trabajo y se empiezan a sentir por supuesto este las remesones de de, un, de una política que indudablemente este nos lleva a lo que yo diría una catástrofe bueno, eh, de hecho el propio Milei la anuncia de algún modo así, ¿no? El mismo utiliza estas esta frases que nos para, como para dar miedo, esto de la catástrofe social de proporciones bíblicas que dice en su propio discurso para cerrar un año con sádico es directamente eh, y, y estos anuncios encima de que la, de, de que los resultados se verán dentro de 45 años, yo no sé si es, si es o más sádico o directamente una broma, pero eh. Vos sabés que estás usando una palabra que a mí me parece de lo más adecuada, que es la palabra sádico. Es decir, este hombre tiene indudablemente alguna deficiencia, no sé si llamarla así, seguramente los entendió en la materia, pueden decirme que estoy equivocada. Pero bueno, eh, es indudable que parece que sintiera placer que disfrutara de dar informaciones que salvo que esté viviendo en un pozo, él sabe que van a afectar a la gente. Sí. Eh, cuando dije lo de catástrofe, bien, es cierto, él lo utiliza con un sentido bíblico, yo creo que sí, que efectivamente parece apocalíptico. Eh Pero, bueno, indudablemente está meti metido en cuestiones que tienen que ver con, con algunos ritos de claro. carácter religioso y demás. De hecho, estaba escuchando hace un rato en una radio de Buenos Aires que finalmente se va a trasladar a Olivos. Sí. Pero antes de eso, su hermana Karina va a hacer una limpieza energética porque mm. han quedado energías muy negativas, este... Y bueno, se va a pesar de que los caniles todavía no están listos, porque según parece los animalitos que tiene pesan como 100 kilos cada uno y además se agreden entre sí. ellos. Digamos, esto es parte del anecdotario. Uno tendría que tomarlo con con cierta gracia, no Mirá, con humor, pero no hay... Eh, eh, no hay este posibilidades de tomar con humor no, datos, vale... ¿no? son parte de un proyecto loco sí, sí. y desgraciado Eh, y aparte, eh, mientras tanto está en el Hotel Libertador, eh, lo cual puede parecer una cuestión menor, es una cuestión menor comparado con todo lo demás, pero eh, cada día que está ahí está cometiendo un delito porque claramente está aceptando de una dádiva de uno de los empresarios más beneficiados por la ley Omnibus. Eh, pero bueno, eh, se pierde en el fragor de todo lo demás. ¿A qué te hace acordar, si te hace acordar algo este momento eh, de la política del gobierno nacional? Mirá, yo te diría que por las medidas, por la manera en que se conducen, digamos, a ver, el protocolo de la, de la Patricia Bullrich no sé dónde irá a parar porque de última la fuerza del pueblo, el impulso cuando salga a la calle realmente no sé si van a poder parar todas las normas que supuestamente iban a aplicar. Eso por un lado. En ese sentido, bueno, esto recuerda mucho a lo que fue la dictadura, no andes por la calle no te reúnas eh, bueno nada este, me parece que esto eh, tiene eh, características similares a la dictadura pero también me recuerda por supuesto la desesperación que nos agarró cuando el eh, triunfo triunfo menem y de golpe en los primeros momentos hubo como una pérdida de capacidad económica para la, el común de la gente, para el pueblo, donde eh, prácticamente los negocios habían suspendido las tarjetas, querían eh, cobraban solamente en efectivo... Eh, en ese momento estábamos muy mal también. La Había cantidad de despidos que hubo ¿no? en esa pero época. Pero terrible la cantidad de despidos. Y, y bueno, ni contar con lo que pasó con el gobierno de Macri. Uh -huh. Es decir, venim eh, vos sabés que parece que los argentinos y las argentinas oscilaramos tipo péndulo, que llegamos a una punta, es decir, el péndulo se mueve, vamos y venimos, vamos y venimos, pero no estamos logrando el equilibrio necesario que Para pensar que tenemos una vida de bienestar, donde todos y todas podamos vivir dignamente, eh, ni que haya ricos tan ricos que se van a multiplicar por 500 las riquezas que tienen y que haya pobres, tan pobres, y cada vez más que van a terminar durmiendo en la calle, ¿no? Sí. Y sí, muchos y, trabajadores eh, que no, no no van a tener dónde, dónde ir a trabajar porque no va a haber puestos de trabajo. Y pensaba, y en esta época además, en estos días, en este mes que, que, que llevamos intensísimo, pero que es eso, menos de un mes todavía de gobierno, Eh, vos hablas algo que ha sido parte del ser nacional, te diría este sin saber muy bien cómo definir el ser nacional, es? pero más o menos yendo por ahí eh, esto del trabajo digno y sin embargo en estos 20, 25 días se ha instalado y no tampoco, esta idea de que bueno hay que sacrificarse, mm. aguantar soportar, eh, porque en algún momento, sea en 45 años o vaya a saber cuándo habrá frutos de todo eso eso Eh, la, la incidencia en nuestros ánimos no, no sé si nuestro, tuyo y mío, pero digo como pueblo eh, es tremendo porque ¿Mm? eh, deriva pues en, en, en un pueblo este que acepta cualquier cosa. Sí, vos sabés que yo eh, noto que hay como una sacralización en esto del sacrificio sacrifiquémonos porque después vamos a vivir mejor. Esto sería como, bueno, vivamos como vivamos ahora, si nos va mal no importa, pero después nos espera el paraíso. Y, y bueno, ese paraíso no existe y no va a llegar nunca. Y es una de las cosas que no hemos aprendido, no hemos aprendido que esos beneficios que nos prometen los poderosos no llegan nunca. Mm. Entonces, hay efectivamente un engaño peligroso. Ayer o anteayer escuchaba a un a un taxista que decía... Cuando dijeron, bueno, vio este señor que aumentaron los combustibles, sí, sí, bueno, pero ¿qué querés? Es la consecuencia de la política que teníamos. Sí. Es la consecuencia, ¿qué querés que hagamos? era lo que iba a pasar? ¿Es lo que nos toca? Sí, sí, como que todo nace de un repollo y no son decisiones políticas claro. eh, donde se establece quién gana, cuánto gana, quién pierde, cuánto pierde. no Y, y, y te consulto sobre un costado, Dale. vos, desde la vida docente, si querés, sí. ¿cómo llevas... Esta situación de que una porción importantísima, de, de no solo de los votantes, sino de los promotores de mi ley en cuanto a su incidencia en las redes sociales, y de, llamadas redes sociales y demás, son jóvenes. ¿Y qué dificultoso se ha vuelto, este o pareciera, enseñar algunas cosas o, o transmitir incluso enseñanzas de la propia historia, como lo estamos mm. conversando ahora? Mm. ¿Y, y ¿Cómo te pega eso? Como docente, si querés. mira yo como docente estoy fuera del sistema desde sí, muchos años. Sí, por supuesto, años, ¿eh? pero como, como vocac... vi... de docencia de tu vocación me Pero por me supuesto, refiero. bueno, mira la verdad que me pega muy mal, porque me pregunto en qué fallamos, en qué fallamos. Pero también es... Y digo, ¿en qué fallamos? Porque indudablemente no pudimos hacer eh, carne en las nuevas generaciones... Eh, lo que ha sido la historia de luchas, de pérdidas, pero también de triunfos cuando eh, la gente ha salido a la calle y ha luchado y tenemos nombres y procesos históricos que tendrían que haber sido profundizados y que no fueron, o tal vez, porque no quiero ser tampoco maldita con mis compañeros y compañeras docentes que seguramente se rompieron el alma tratando de enseñar lo mejor posible, el tema es que eh, creo que la docencia no ha logrado aprovechar o aprender de las nuevas tecnologías de la comunicación que han aprovechado otros sectores para que los jóvenes se prendan allí y vivan como fragmentariamente y sin saber lo que ha pasado hace 20, 30 años atrás. ¿Cómo se puede explicar que gente joven haya votado a un hombre está reconociendo a la Thatcher como una de sus ídola, de sus, una ídola, ídola, ¿no? la ídola Thatcher, roca. ¿Cuántas veces hemos hablado este integrantes de las comunidades este de pueblos originarios han ido a las escuelas el 12 de octubre en otras oportunidades hablar de lo que ha significado Bueno, en, en el, y, el y colegio está... el colegio normal de santa Rosa en ese sentido hizo un sí. proceso interesante sí. con participación del centro de estudiantes sí. los pibes las pibas sí. para cambiarle su nombre sí y bueno que va ahí, no pero también es cierto que hubo este promotores de la comunidad política y social que hicieron mucho por eso ¿eh? para sí, que se pudiera claro. cambiar sí, sí. el tema es cuantos dirigentes políticos y sociales por ahí pudieron aprovechar las redes que utilizan tanto mm. los jóvenes como para poder justamente como definitivamente, no sé si definitivamente pero pues nada es definitivo, ¿no? Las cosas cambian, la cultura cambia, pero digo, ¿cómo puede ser que los que la gente joven no pueda entender qué significó Malvinas o que lo hayan olvidado? Tal vez no lo saben. Para sí, ellos, sí. ¿cuánto hace que pasó? Treinta años. Fíjate que hay pibes de quince, dieciséis años que si en la casa no se habla y en la escuela por ahí las horas de clase que puede haber para hablar sobre estos temas no son las suficientes. Mm. cómo cómo hacer ¿Cómo lograr, no?, que, que puedan entenderlo y realmente seguir siendo consecuentes con algo que desde hace muchos años hemos tratado de, de enseñar, ¿no? aprendiendo también nosotros con todos los errores. Estamos hablando con Naty Ponce, natividad Ponce, que es docente, escritora, eh, presidenta de la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras. Eh, en esta idea que tenemos en Kermés de que nuestro estudios también sea un lugar de, de discusión y de abrazo en este momento en esta instancia que consideramos extraordinaria, de, literalmente extraordinaria este desde el punto de vista histórico. Nati, ¿participaste de la asamblea en la ATTP y te consulto cuáles fueron eh, primero los planteos y lo que viene de acá en más desde ese desde ese tipo de organización? Mirá, los planteos en el foro la verdad que esa asamblea fue magnífica por la cantidad de, de asistentes y además por el, los deseos de participación que hubo eh, de lo que serían las distintas áreas o distintos campos de la cultura. este Escritores, escritoras, editoriales, eh, cooperativas, librerías, eh, músicos, eh, bailarines... Eh, gente de audiovisuales La verdad que fue muy interesante Y bueno, lo que se planteó es seguir trabajando Seguir este, conformando asambleas, reuniones este Para asegurar eh, el mayor éxito De los movimientos y acciones Que se sigan produciendo en función de que repa, eh, se rechaza y se repudia el DNU y también la ley ómnibus. Uh -huh. O sea que lo que estamos haciendo, se definieron comisiones de trabajo, integro una de las comisiones con compañeros y compañeras de otras áreas de la cultura, eh, que eh, hemos convocado a legisladores nacionales por por la Pampa, Este para que se acerquen a charlar, queremos tener una entrevista con ellos y precisamente esta comisión que está integrada por quienes somos cabezas, responsables, eventuales digo de las distintas instituciones culturales, eh, nos vamos a entrevistar el lunes al mediodía con les diputades Barinia Marín y Ariel Rauchenberger. Bien. Y hay una posibilidad cierta de encuentro, eh, seguramente va a ser virtual, no lo tenemos confirmado, con Martín Maquiaira. La sí. idea es hacerle presente nuestras opiniones, nuestras reflexiones, nuestra decisión de no aceptar ninguna de, de las normas este, que intenta imponer el gobierno y, por supuesto, queremos escucharlos. Porque queremos que nos escuchen, pero también queremos escuchar cuál es su posición. Sabemos, de antemano, más o menos, ya sí. sabemos cómo podrían votar. Pero bueno, es importante que lo digan frente a la gente de la cultura. Más no, vale. Y además, ¿está prevista ya, sí, otra asamblea para el próximo martes? los martes eh, ser... Sí, establecimos que nos vamos a reunir todos los martes en el ATTP a las 20. Bien. Y, por supuesto, que seguimos... Eh, Participamos también en la Asamblea del Movimiento Popular por los Derechos Humanos Que se va a seguir haciendo los días miércoles, eh, miércoles sí. también a las 20 Y hemos participado en la asamblea que se realizó ayer también en la plaza Jueves Jueves, o sea que tenemos la semana casi claro, completa Pero punto, bueno, la idea el, es esa El otro ¿no? día lo comentaba También esto da la sensación, necesita de una unidad de organización porque las personas por supuesto tienen una vida, en algún momento hay que descansar, eh, la militancia pasa no solo por las reuniones sino por otros aspectos, y quizá no, es insostenible a mí me se acordar los tiempos de Tierno que, eh, que de Tierno intendente te acordás que en un momento sí. se dijo bueno es los viernes listo sí, y todos los sí, sectores sí, sí, más sí. allá de las cuestiones más, sí. más chicas pero es, hay que elegir un momento un lugar incluso diría una cabeza organizativa no me quiero poner en, en la cuestión pero eh, pero bueno eh, es es parte también de un proceso sí, de este proceso sí. ayer recién, vino eh. Taco Marín por ejemplo y decía Tacomarines dentro del peronismo uno de los pocos dirigentes pampeanos que propicia que el peronismo esté presente en mm. la calle. Tendría Otros dirigentes no quieren sí. en esta instancia. Sí. ¿eh? En fin, sí. estamos en esa discusión, sí. ¿no? Sí. Sí, mira, es bastante difícil porque por ejemplo en la asamblea de ayer este se exigía a los a los legisladores que fueran a la plaza. Es el lugar público, digamos, claro. ¿no? Por excelencia donde se reúne el pueblo. Eh, también es cierto que no debe ser fácil vencer las oposiciones que hay adentro de las mismas organizaciones políticas, como vos decías. ¿Por eh, Nosotros hemos logrado esta entrevista, pero bueno, también es cierto que en algún momento nos planteamos, lo abrimos para que todos los demás compañeros a través de distintos representantes puedan participar en el encuentro. Lo cierto también es que eh, lo que sería eh, el ámbito de la cultura es tan complejo que ya imagínate cuando empecé a mencionar a todos estos grupos, que sí. los, me olvido, INAMU, INCA, Fondo Nacional de las Artes, eh, el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, eh, el la ley del libro, digamos lo que sería este, sí, la ley sí, del sí, libro sí. que perdería todo todo lo estado... que están mencionando es avanzado bueno, por mi ley pisoteado incluyendo en el caso de nuestro de los medios comunitarios bueno, nos afecta los el, el fomeca. Tenemos claro, fomeca, sí, Mira, sí, lo sí, tengo sí, anotado sí, claro, acá el sí, fomeca está, es realmente en es el en el documento que, que se emitió después de la asamblea está todo muy preciso y muy, mm. muy este, detallado, está publicada en nuestra página sí. web también si quieren repasarlo, pero eh, claramente es un avance Sí. contra todo lo que sea cultura sí. pensamiento y sentimiento te claro. di y, sí, y que junte sí, a las personas sí, sí. este en colectivos y demás bueno un... el tema es que justamente es tan rico tan complejo este ámbito de la cultura que no iba a dar para que otros compañeros y compañeras que tienen enormes preocupaciones también de carácter laboral el tema de, de de los jubilados y jubiladas, ¿no? Sí, Es claro. decir, en general, bueno, la provincia tiene un gremio que eh, en, eh, con una de sus áreas los tiene más protegidos, pero quienes somos jubilados por nación, mm. yo pertenezco a ANSES, ¿quiénes nos defienden? No hay una asociación, una gremiación, no estamos claro. sindicalizados de manera tal que estamos medio como sí, sí. abandonados a nuestra suerte, ¿no? Claro. Pero claro, la gente es salud. Las este las compañeras y amigas que están en la defensa de la mujer, este que han peleado por la ley del aborto, todas ellas tienen derecho a plantearlo, pero sería imposible en una sola reunión, por lo tanto, lamentablemente va a haber que fraccionar los distintos encuentros, pues son tantos los temas más allá de que como comentaba una compañera el miércoles a la noche Cinco preguntas fundamentales se pueden hacer, pero esas cinco preguntas fundamentales, además después cuando tengan que tratar la ley, que van a desglosar artículo por artículo, realmente tiene tantos intríngulis sí, sí. y son tan difíciles de abarcar que es imposible pensar que todos y todas los que queremos podamos hacer la misma entrevista en el mismo tiempo. Nati, bueno, antes de cerrar, ¿en qué andas vos, más allá de esto? ¿Tenés algún proyecto puntual tuyo en el que estés laburando? Eh, bueno, en principio la AP. Es sí. la AP que en este momento, incluso hoy acabo de de charlar con los compañeros y compañeras de la Comisión Directiva, la realice, la voy a proponer, ya está propuesto, lo vamos a charlar formalmente el martes próximo a la mañana, Vamos a hacer reunión de comisión para ver si podemos avanzar hacia una feria en la puerta de, de la AP, eh, justamente con la exhibición de libros de autores y autoras pampeanes. ¿Está listo para cuando supuesto, lo están pensando? Y lo antes posible. Nos uh -huh. reunimos el martes y ya te voy a avisar. ¿Y sería ahí en la calle de Lordi? Sería de en Víctor Lordi 73, 73. sí. Eh, el tema es que queremos que los autores y las autoras que participen estén convencidos de que hay que repudiar el DNU y la ley Omnibus. Bien. Esta me parece que tiene que ser una condición fundamental. Eh, no podemos no digo que no exista la libertad de escritura, de exhibición y de ventas. Digo, ten, tenemos que estar convencidos de que quienes estemos en la vereda de la AP es porque vamos a hablar y, en y contra... por qué lo decís? Eh, a ver nada, digo porque no, no, me interesa que ah. quede claro no no tengo ningún no es que comentario pensando, claro, extra claro. No, no, no voy a comentar nada que no sea lo que nosotros queremos hacer, queremos que compañeros y compañeras escritores estén en la puerta con sus libros pero que sepan que vamos a estar en una feria repudiando las medidas del gobierno de mi ley bueno, bárbaro de vuelta te agradezco Eh, y más vale que está el micrófono abierto para que este, digas lo que consideres en este bueno, momento. Bueno, mira, lo que me interesa es haber sido clara en esto de poder eh, transmitir lo que realmente siento personalmente, pero también como, como persona política y, y, y, y ampliando a la cultura, este, tenemos que hacerle frente a esto, tenemos que hacernos fuertes y hay que participar porque la lucha es de distintas maneras, pero también en la calle. Y tenemos que ser más para demostrar que, bueno, que estamos presentes y que no nos quedamos con este presente, sino que queremos algo mejor para todos. Dale, ojalá. Gracias. Gracias. Bueno.